Acostumbramos a hacer estas cosas. <risa> es inevitable, Mr. Greens. Es inevitable. Joel, AKA Joel. Directamente d e s l Vice Music. c u a r f Ey, a e ese tipo. Nosotros no acostumbramos bye, bye. a hacer. Esto. <risa> ーーランディーのスタートが、すぐに終わりに終わりに終わりに終わりに終わりに終わ えっ やった Até a próxima.